Ya lo tenemos en línea a Plinio desde esta eh, Montevideo muy, nubos, muy nubosa, sí, con alguna lluvia. Yo A veces lo que pasa es que puedo confundirme si el agua que siento es de los, de los equipos de aire acondicionado del edificio o si está lloviendo, cayendo alguna gota. Vicente Lima, nuestro compañero operador, lo va a verificar Eh, pero la bienvenida a Plinio, él nos contará cómo se está portando el tiempo por allá, por el estado de San Pablo. Plinio, un gusto como siempre. Buen día Hernán, siempre un gusto hablar con Radio Centenario. No, aquí estamos en un tiempo muy muy, muy estable, con mucho sol, sin, sin problema alguno. Bueno, creo que llegamos a escuchar, Plinio, algunos cantos de pájaros incluso por ahí, que se meten por tu ventana, eh. Sí, porque yo estoy haciendo la, la, la cuarentena en, en el campo. Claro, claro. claro. Eh, entonces aquí sí hay, felizmente, mucho, mucho ruido de pájaro. Bueno, menos mal, ¿te, te gusta escapar de, de la locura de San Pablo ya hace mucho tiempo, no? Sí, seguro. que San Pablo es una calidad de vida muy, muy, muy mala. Claro. Entonces siempre que se puede salir mejor y además para la cuarentena... aquí es mucho más barato y más sano. Claro, eso también. Eh, Plinio, bueno, estábamos mirando datos de los últimos sondeos de estos que se, se van haciendo periódicamente en Brasil rumbo a las elecciones de octubre de este año que siguen ratificando ¿verdad? Lula con comodidad eh, aventajando a Bolsonaro estos números que vi de estas últimas horas dan 42 Lula a 28 a Bolsonaro que ha ido ascendiendo un poco ¿no? Sí, no, lo, lo, los, las, las investigaciones de opinión pública muestran una cierta consolidación del cuadro electoral. ¿no? Uh -huh. Parece que más o menos dos tercios de los votantes ya declararon que no van a cambiar voto. ¿no? Lo que es una novedad en Brasil porque normalmente deciden el voto muy cercano de las elecciones. Y el cuadro es de una polarización Bolsonaro-Lula. La expectativa que tenía la gente, de, principalmente del mercado financiero, de buscar una tercera alternativa, parece que está fracasando y cada día que pasa tiene menos fuerza. La novedad de esta encuesta es que Bolsonaro eh, se fortalece un poco, porque... En el momento en que queda claro que no va, no habrá una tercera alternativa, mucha gente de la tercera alternativa, casi la mayoría, que son muy reaccionarios, no, van a decir, bueno, muy malo con Bolsonaro, pero menos malo que con Lula. Entonces esto fortalece un poco a Bolsonaro. Además, Bolsonaro empezó, uh, dio inicio a su, a su política de transferencia de renta para la gente más pobre. Y esto es un clientelismo muy antiguo aquí en Brasil. Y la gente responde inmediatamente con el apoyo. Entonces, lo que queda claro es que Bolsonaro no es una gallina muerta. ¿no? Y que la idea de Lula, que era de ganar en la primera vuelta, eh, queda cada vez más difícil. Porque si sumamos todos los que son, digamos... Eh, los votos que no son que, que no son de Lula, esto va a dar más del 50%, o sea que Lula no gane en la primera vuelta. Sí. Y esto prefigura entonces una campaña dura, muy dura, muy violenta, muy sucia, que ya empieza a, a, digamos, a, a tomar el dominio de la opinión pública brasileña. ¿Por qué vos mencionabas, por ahí dijiste eh, que desde el sistema financiero se buscaba un tercer candidato? ¿Por qué no, eh, podría decirse, no se vio con bueno, no les conformaba la candidatura de Lula como alternativa? Mira, yo creo que en realidad la candidatura de Lula es bien recibida por el gran capital mm. internacional y nacional, pero no hay una homogeneidad en esto. ¿No? Hay sectores del sector financiero y principalmente sectores del agronegocio que tienen dificultad con Lula, ¿no? porque creen que Lula no será suficientemente eh, ofensivo contra el medio ambiente, contra los trabajadores, como sería del gusto de ellos. Mm. Bueno, entonces estos, pero tampoco quieren Bolsonaro porque Bolsonaro eh, está muy mal, eh, compromete un poco el capital internacional. entonces buscaban alguna otra alternativa claro. y es esta gente que, que y, y, y la gente sobre los cuales ellos tienen influencia que en la imposibilidad de encontrar una tercera alternativa empiezan a, entonces a conformarse con la idea que tendrán que ir a las elecciones con Bolsonaro uh -huh. o sea en realidad la ofensiva reaccionaria en Brasil todavía tiene mucha fuerza y Y esto, digamos, sí, el tamaño de esta fuerza se va a ver concretamente en las elecciones. Claro, esta ofensiva también, digamos, reflejada, en, eh, aunque mantiene la, la distancia de Lula, pero este crecimiento de Bolsonaro, esa apuesta a, a, a la renta, a los sectores humildes, de alguna manera también explica... Eh, como estrategia electoral de de Lula Plinio esto de, de buscar a Almin como compañero de fórmula de abrirse no a todos esos sectores sin duda alguna no no sin duda alguna la, la, la Lula deja muy claro que que es un candidato de salvación nacional mm. y él quiere hacer la alianza más amplia posible para aislar a Bolsonaro hay una lógica en esto porque Bolsonaro Es una derecha, no, la composición del gobierno Bolsonaro combina lo que yo llamo de derecha dentro del orden, mm. son los políticos fisiológicos que están ahí, y una derecha contra el orden, una derecha golpista, que es todavía más violenta que la derecha del orden. Mm. Esta es la composición de Bolsonaro. ¿no? Eh, pero Bolsonaro, si se si, si siente que va a perder las elecciones, va a... a radicalizar con la derecha contra el orden. Bueno, y hay una amplia coalición que va de Fernando Henrique Cardoso hasta Lula y hasta el PSOL, que va a entrar en esto también, mm. para eh, unificar el orden. Entonces, esta campaña tiende a polarizarse como el orden democrático brasileño de la constitución del 88, ya totalmente violentada, contra una derecha contra el orden. Uh -huh. Esto es lo que quiere hacer Lula y, y por eso es muy flexible en sus en sus alianzas. Uh -huh. eh, en este panorama también eh, siempre tratamos de seguir contigo el tema de la economía. Volvimos a ver esta ese titular que cada tanto hablamos contigo. Esto es una noticia de, de la nación de Paraguay, no de Argentina, del 20 de febrero de hace algunos días hablando de que la economía brasileña entró en recesión al registrar un retroceso de 0,1% en el tercer trimestre mientras la caída del segundo trimestre fue modificada a la baja bueno ahí se dan datos eh, de, de decimales pero hay y por otro lado se alerta también del descenso del dólar. En, ¿En Brasil se van ratificando estos problemas, Plinio? Sí, bueno, son dos cosas distintas. ¿no? No, Hernán, la verdad es que para el oyente, que no es un especialista en, econom en economía y que no está preocupado en ver los movimientos de corto plazo para ver cómo va a especular en el mercado financiero, lo que importa saber es que la economía brasileña está en estagnación, estagnada. Dentro de la estagnación oscila un poquito para arriba un poquito A ver, para el, abajo. el término no lo entendimos Estancamiento Est sería Estancamiento, bien, perdón, bien, gracias, bien, gracias bien, bien, por bien. el Está en estancamiento Ajá. ¿no? Y esto ya lleva ocho años Dentro de esto hay momentos que cae mucho Como por ejemplo el primer año de la pandemia Después el segundo año más o menos recupera lo que perdió Pero sigue totalmente eh, estancada, parada ¿No? y la, la expectativa de, de, del gobierno de este año uh -huh. es que el PIB quede en más o menos medio punto percentual lo que es nada, claro. ¿no? en realidad son quiere decir que queda parada uh -huh. eh, esto si todo va bien, porque si no puede empeorar entonces esta es la situación real de la economía brasileña y no hay perspectiva de corto plazo que salga de esto uh -huh. porque la economía brasileña se convirtió en una economía primaria exportadora, cada vez más. Por lo tanto, su crecimiento depende de la locomotiva del comercio internacional. Y como esto va mal, Brasil va mal. Sí. ¿no? Bueno, el segundo tema es el dólar. El dólar cae, pero ¿por qué cae el dólar? Uh -huh. ¿no? El dólar cae porque Brasil tiene hoy día la mayor tasa de interés real del mundo. Entonces, bueno, y por otro lado, los americanos, Va, ya anunciaron que van a elevar la tasa de interés Entonces los grandes, eh, digamos, eh, casas de, de especulación Saben que esto va a repercutir sobre la, la bolsa de acciones de Nueva York Y del uh -huh. mundo entero Entonces ellos ya empiezan a sacar este dinero Y buscar inversiones eh, Y como Brasil ahora presenta Está barato, primero porque el cambio está muy alto la tasa de, de, de cambio del dólar no el el dólar está muy muy caro aquí en Brasil ¿eh? y como la tasa de interés es muy alta ellos hacen uno, una operación Hernán que se llama carry trade ¿Mm? que en realidad es meter la plata aquí para ganar en la con la valua, digamos con el precio barato del dólar y con el, la tasa de interés En este movimiento los que entran tarde pierden. Entonces es hay una especie de una corrida. Esto es un movimiento que está pasando en el mundo entero y Brasil como tiene esta tasa de interés alto, a pesar no de toda esta incertidumbre política, recibe una cuota y esta cuota es suficiente para valorizar el La, la moneda brasileña Plinio, Lo que quiere, para sí. para finalizar no, nada más, la tendencia a la, a la valuación de la moneda brasileña es más o menos fuerte y yo creo que va a quedar mm. eh, aunque esto sea del ABC de la economía este, y aprovechando que vos sos economista pero sos buena persona también como, como hay que aclarar con los economistas como dice Rafael Correa Eh, y que vos sos muy claro para explicar, podemos capaz repasar contigo brevemente cómo juega esto de que suben los países, los bancos centrales, eh, las tasas de interés eh, en la repercusión de las economías, tanto de Estados Unidos, con lo que eso implica, con, con el caso de Brasil, eh, cómo incide esto de subir o bajar las tasas de interés. Sí, Esa es una, una pregunta muy importante, Hernán. para que nuestros oyentes entiendan lo que importa de la economía, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos un, un sistema liberalizado de movimentación del capital, uh -huh. ¿no? Y el capital entonces busca su, su mejor alternativa. Cuando los americanos, eh, digamos, empiezan a subir la tasa de interés, ellos atraen moneda, uh -huh. ¿no? pero los gobiernos de la periferia, para contraponer esto, suben su tasa de interés y la suben de manera desproporcional. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es lo que hace con que se, eh, una parte de esta plata busque alternativas. En el caso americano, cuando ellos están en una trampa hace mucho tiempo, hace décadas, Porque ellos bajan el interés y tienen una inflación de precios de las acciones en la bolsa de Nueva York. Uh -huh. Cuando suben el interés, provocan una caída muy fuerte de, los, de las cotaciones de las acciones en la bolsa de Nueva York. ¿Por Entonces, qué? ¿Por qué sale? pasa eso, Plinio? Porque, porque le, la gente que compró, agarró uh, en, uh, deuda para comprar acciones, quedan sin en peores condiciones para pagar, pagar sus deudas entonces ellos, ellos perciben y esto ya es un mov movimiento de especulación entonces ya se sabe cuando sube este otro va a caer entonces esta, este océano de plata busca alternativas y la busca en el mundo entero uh -huh. ¿no? y la, las economías periféricas se tratan de defenderse elevando mucho las, las tasas reales ¿no? Y, y en este movimiento se gana mucha plata. Entonces, esto es lo que explica por qué eh, Brasil está claro. con el real un poquito más valorizado. Bien, porque las tasas de interés atraen plata, son plata que va a los bancos, pero que los bancos usan para negocios, digamos. La tasa de interés para hacer una imagen funciona más o menos como un imán, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos sube la tasa, atraen capital. baja las tasas, se va el capital, del claro. digamos, de las operaciones bancarias. Uh -huh. Bueno, eh, pueden ir, salir del banco, ir para acciones, pueden ir para la periferia. Este es un gran casino. Claro. ¿no? Entonces, cuando como el banco anunció que va a subir, la, el casino de la bolsa de valores sabe que va a perder. Uh -huh. Y mira para dónde meter su plata, que uh -huh. pueden ser... En inmobiliarios, en, en varios, en commodities, claro. ¿no? en petróleo y en Brasil. Uh -huh. ¿Eh? Y como Brasil le ofrece un, un gran premio y como ellos tienen mucha confianza en Lula, bueno, una parte importante de esto viene para Brasil. Sí, estoy leyendo un dato de que en enero la bolsa brasileña captó casi 32.500 millones de reales. No sé qué, qué número es esto en dólares, pero de inversionistas fuera de Brasil es la segunda mayor marca de, de, de plata que se capta del exterior en un periodo de 10 años, dice el dato. ¿no? Lo, lo que es un dato, no, Hernán, preocupante. cuando cuando lo miramos, porque si la economía brasileña está estagnada a ocho uh -huh. años, tiene la perspectiva de continuar estagnada, ¿por qué es tan atractiva? Uh -huh. Porque es una oportunidad conyuntural de alta, alto, digamos, ganancias uh -huh. en la especulación. Uh -huh. Porque ¿cómo gana? El tipo gana porque él viene, con un, él entra con un real muy barato gana una tasa de interés real la mayor del mundo durante un periodo y sale más unos meses adelante con el, el real más valorizado entonces ellos ganan mucha plata en esto en pocos meses se gana 20 30 40 por ciento entonces es un juego muy pesado y claro para la economía y para la gente trabajadora esto No lleva a nada, al contrario, bul, bul, eh, torna a la economía más vulnerable. cada vez más vulnerable uh -huh. a estos movimientos de entrada y salida de capital. Vinculado de alguna manera a esto, Plinio, eh, hoy parece las últimas horas, hoy estamos a 24, leo en el medio, en el portal Poder 360 de Brasil, que Lula dijo. que va, a, si gana las elecciones, a rever privatizaciones de empresas estatales. Eh, buena, buena oportunidad para recordar eh, cómo se han comportado los gobiernos del PT en materia de privatizaciones. Dice que hay privatizaciones que son verdaderas Falcatruas, que ahí no entiendo la, la traducción. Dice, Falcatruas son estafa. Ahí está. Dice: están vendiendo empresas importantes a precio de banana, dijo Lula. Pura verdad, es, no. Lo que Lula dice es pura verdad. Esto ya había ocurrido en el gobierno Fernández Enrique Cardoso, ocurrió en el gobierno Lula, ocurrió en el gobierno Gilma, en el de Temer. Bueno, y en, en, en un grado mucho más avanzado en el de Bolsonaro. Entonces, hay algunas privatizaciones aquí que son tan escandalosas que aún la gente de ultraderecha del mercado dice, no, no, esto ya es de más. Porque Bolsonaro, la gente tiene que entender lo que es Bolsonaro. Bolsonaro es un miliciano. El miliciano es un policial mili militar que trabaja en el crimen organizado, ¿no? Eh, en las periferias de las grandes ciudades. Esto es el origen social de Bolsonaro. Esta es la gente que lo elige para el diputado. Entonces, este es su cabeza. Él está, digamos, eh, en la, es, un, es un tipo que trabaja dentro de la ilegalidad. Entonces, él hace algunas privatizaciones. Es el caso clarísimo de Electrobras, que es completamente escandalosa por cualquier criterio que se vea. ¿no? ¿Electrobras entonces, es a nivel nacional, federal, Plinio, de, de electricidad? Federal. Electrobras es la, la, la principal, digamos, eh, empresa de energía eh, y que regula todo el sistema brasileño. Mm. Es una potencia enorme. Eh, mm. Entonces, eh, es una privatización complicada porque Brasil es un país continental y esto va, digamos, a desorganizar todo el sistema. Entonces, cuando Lula dice... voy a rever algunas privatizaciones. Mm. ¿no? Lula es un es un mago. Mm. él habla y cada uno escucha lo que quiere, ¿no? lo que lo que él está diciendo es estos escándalos yo lo voy a parar y yo creo que es verdad. él, va, él lo va a parar, claro. ¿no? pero no quiere decir que va a rever las privatizaciones todas que se hicieron. Mm. apenas va a impedir las que son totalmente Fraudulentas. Además de esta, de esta de Electrobras que mencionabas, ¿qué otras importantes han habido? ¿Privatizaciones o están amenazadas de privatizarse? ¿Algún ejemplo más? Mira, están privatizando aeropuertos, ¿no? que son. Claro. Hay siempre una amenaza de privatización de Petrobras, Caja Económica Federal. Banco do Brasil. Bueno, esto todo no se va a hacer este año porque es imposible, pero Bolsonaro el tiempo entero hace la movimentación para ver si logra hacer este tipo de cosas. Uh -huh. Claro que enfrenta resistencias, entonces por, por, en el momento la más grave es la de Electrobras. Uh -huh. Bueno, hay un oyente Plinio que nos hace un aporte de esto que Que hablábamos de la, de la traducción al español, dice, les comparto en inglés, no sé si lo digo bien, pero stagnation es una combinación de estancamiento más inflation o inflación. Es decir, una situación mucho más compleja que otras, con esos dos fenómenos por separado, dice Laura. Sí. Eh, Staginflation. Ah, ¿no? Cuando, cuando esto que sería stag inflation. Ajá. Stagnation es estancamiento. Bien. Pero bueno, eh, lo que estamos asistiendo es básicamente una estagnación. ¿no? Claro que en la conyuntura también hay una inflación relativamente elevada, nada muy escandaloso, más fuerte para los trabajadores que para el sistema económico como un todo. Uh -huh. ¿no? Porque los trabajadores no están logrando reponer las, las, la, eh, la elevación de precios en el salario. Pero lo que es grave... en mi opinión, en Brasil, uh -huh. es la, el estancamiento. La inflación es una inflación mundial. Va, va a pasar cuando cuando se normalice la situación de la pandemia. Claro que esto penaliza a los trabajadores, pero no justifica para nada políticas de austeridad fiscal, que es lo que la gente, la gente del mercado aprovecha el problema para reforzar el régimen de austeridad fiscal o sea que en materia de economía uno piensa Plinio en esto de, de campaña electoral eh, como mucho lo que Bolsonaro tendría para mostrar, para intentar captar más votos, es lo que también pasa en nuestros países, esto de del buen precio que puede estar teniendo una buena temporada de, de las commodities ¿no? de las ventas de commodities no mucho más que eso Si sí, Bolsonaro en realidad, del punto de vista económico, no tiene mucha buena noticia a presentar, ¿no? Mm. Porque eh, estos commodities, ellos animan mucho el agronegocio, mm. pero el agronegocio es un, un porcentaje minúsculo de la economía brasileña. Ajá. No resuelve, no cree empleo, no, no no distribuye renta. Entonces, aunque esta gente quede muy fuerte y muy rica... en la sociedad como un todo, esto no se siente prácticamente nada. no eh, Entonces, la principal eh, arma que tiene Bolsonaro en el momento es lo que en Brasil llamamos de espantallo. No sé si en, en español se dice espantajo, ¿no? Puede ser, sí, podría ser. Que es decir, que Lula va a hacer distribución de ingresos, va a terminar, va a, digamos, a revertir todas las... La reforma de Previdencia es un poco asustar la burguesía. Asustar. Esto es la arma que tiene Bolsonaro en estas elecciones uh -huh. ¿no? para el capital, asustar la burguesía. Con Lula ustedes van a perder la fiesta que tuvieron y que puede continuar si yo soy reelegido. Bien, bueno, te hicimos hablar bastante hoy Plinio y con, incluyó clase de, de elementos de economía y quedan temas pendientes, seguimos conversar en la próxima cómo, qué debate se sigue dando la izquierda a propósito de opciones electorales de caminos para estas elecciones que quedan pendientes te mandamos un abrazo grande como siempre de, desde Montevideo y la seguimos en la próxima Plinio fuerte abrazo y podemos sí hablar, la izquierda está tratando de ver si se si unifica la, las fuerzas para salir con un candidato de la izquierda socialista contra el orden pero eso lo podemos discutir más adelante. Gran gusto siempre hablar contigo y con los oyentes de Radio Centenario. Abrazo, hasta la próxima, Plinio. Fuerte abrazo. Mañanas de Radio El periodístico de Radio Centenario Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.